El, el hospital, ¿no es cierto? el hospital se llama así uh -huh. y, este, y bueno este este eh, evento, ¿no es cierto? que se produce así en forma milagrosa y más que nada milagrosa para nosotros, para los saladillenses porque el tener las la reliquias fue un, un milagro realmente no esperado por mí, yo hace casi 20 años que estoy trabajando para la beatificación primero y ahora para la canonización. Claro. Y este, bueno, gracias a Dios se dio ese milagro y ahora estamos esperando el segundo milagro, que es la canonización real. Y digamos, algo muy esperado por nosotros porque hay milagros de sobra. Eh, la Beata es una es una figura ya reconocida a nivel mundial, y eh, las Hijas de la Misericordia, que es una eh, congregación dedicada netamente a la educación cristiana, fundamentalmente de mujeres, y ahora ya es mixto, pero durante años solamente se dedicaron a niñas. Eh, es una congregación muy fuerte, en ese aspecto, y ya tiene su santa, que es Santa Josefa Rossello, que fue la fundadora de las Hijas de la Misericordia, y que está en Sabona, en Italia, incorrupto totalmente su cuerpo, está dormida, uh -huh. y su cuerpo perfectamente conservado, sin ningún mecanismo, diríamos, humano, es un mecanismo divino, que así, decidió que estuviera el cuerpo. Esto es un hecho, eh, diríamos, de fe, de interesante fe, para todos aquellos que creemos que la santidad es el camino de todos. Uh -huh. Porque podemos ser santos todos. Sí, Todo son... depende de nuestras actitudes. Claro. ¿No es y, cierto? Uh -huh. Y podemos eh, creer en muchísimas cosas. Todos los caminos de fe conducen a Dios. Todos, sin excepción, porque Dios es uno solo. Y bueno, y estamos esperando en estas horas que se sumen eh, personas que quieran acompañarnos. Eh, lo más importante es que ya tengo todos los datos y te los paso pero en forma perfecta. A las 18.30 comienza la congregación de los fieles, que somos devotos de la Dul a las 19 horas, en la cripta de ella en la catedral, una oración muy especial de todos aquellos que venimos trabajando por su beatificación y canonización. Eh, los cuadros que van a ser bendecidos en la misa, van a llegar en horas de la mañana a la catedral, son dos cuadros, uno es para acá, para el santuario de Saladillo, que está, cito, en mi consultorio, que es, eh, está abierto a todo el público. Lo único que siempre pedimos que nos avisen en qué horarios van a venir a rezar. Entonces, eh, el día que nosotros tenemos asignado es el día jueves y el día sábado. Para que, diríamos, el jueves que yo no trabajo y el día sábado, que es un día no laborable para mí. Entonces, eh, En esos días puede venir cualquier fiel de cualquier tipo de extracción de fe a rezar a este consultorio y a, diríamos, eh, interiorizarse sobre las reliquias, sobre toda la historia de ella, porque está a disposición el material en forma permanente. Uh -huh. Porque bueno, también va a haber combis, ¿no? Va a haber una combi, es la mía, ¿eh? Es la mía, eh, y si necesito más, pero hasta ahora el listado es pobre, eh, ya lo estuve averiguando en la parroquia, por ahora el listado es pobre, hay que inscribirse en la parroquia, que tiene su horario de secretaría, y entonces ahí vamos a saber cuántos vamos a viajar. Ajá. Uh -huh. Por ahora es escaso, pero no interesa porque lo bueno viene en frasco chiquito, dice. Bueno, entonces repasemos. ¿Qué día y qué horario es la misa y la previa bueno, reunión? Sí, la, la misa es a las 19.30, nos reunimos a las 18.30 en el, la catedral, en las puertas de la catedral, para luego pasar y rezar en el recinto. Eh, la oficia Monseñor Aguer, eh, que es el... Este, arzobispo de La Plata, que es quien se dedica con una fuerza extraordinaria a todo esto y que ha llevado él en mano los milagros y uno de ellos, quiero que el pueblo de Saladillo no se olvide de que uno de los milagros ocurrió acá en Saradillo. Este, O sea, ocurrió en La Plata, ocurrió en La Plata, los papás de ese milagro Pueden dar fe, son personas conocidas, son personas de buena fe que realmente pueden relatar su milagro y dar gracias a Dios todos los días de su vida porque su hijo está vivo por el milagro de la Ludovica, que lo gestó una hermana del hospital de niños que ante la desesperación del papá fue a la catedral se encontró con una de las hermanas de la Misericordia, ella lo mandó al, <coughs> al hospital de niños, fue con la monja, le hicieron el agua del socorro y un acto, diríamos, de fe, que fue rezar la oración de la Ludovica y el niño que no tenía vida por los médicos tuvo vida gracias a Dios. Uh -huh. Esas cosas que nos nos llenan de, de alegría Vos calcula un papá y una mamá desesperados por médicos que le dijeron, no hay nada más para hacer. Está en manos de Dios y en manos de Dios el niño se curó. Claro. Bueno, ahí está entonces. Ahí está la información. Eh, igual va a quedar online en www.106net.com.ar Así que Jorge, te agradecemos también por la invitación. Bueno, eh, yo te agradezco como siempre que tenga yo las puertas abiertas de la radio y... Un saludo para todos mis amigos, especialmente a tu familia y a todos mis pacientes, que les deseo todo lo mejor. Y les hago presente que en la misa, esa misa tan importante para mi vida personal, ya que Dios me ha dado este camino para mí en, en una forma absolutamente milagrosa y no esperada por mí, no buscada, Fue todo un mandato que yo no eh, busqué para nada en mi vida. Bueno, voy a rezar por todos mis enfermos y por todos los enfermos del mundo. Ahí está. Gracias, Jorge, por este contacto. ¿eh? Gracias a vos. Hasta luego. La palabra entonces del doctor Jorge Aira por la canonización entonces de la Beata Ludovica de Angelis. Esta misa. Bueno, toda la información, esta nota la vas a poder volver a escuchar allí en www.106net.com.ar. Son las 11 y 27, la temperatura 23,8, viento del este a 18 kilómetros por hora. Ya volvemos. 16, 16, 16, 16.